vidas. De tarde, AM 1160. Estamos de tarde con más actualidad, vamos a saludar a nuestro entrevistado del otro lado de la línea telefónica, el doctor Raúl Pitarque. ¿Cómo le va, Raúl? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy amable por atendernos. Bueno, queremos este, dialogar con usted un tema que eh, lo trae habitualmente por este lugar en el aire de la voz de la región, leyes antitabaco. Eh, en primera instancia le vamos a solicitar, doctor Pitarque, que explique el marco legal que está vigente en nuestro país eh, a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local. Bueno, eh, la más antigua de todo es nuestra ordenanza, la de 2008. Eh, nuestra ordenanza, eh, ordenanza local aprobada por, por unanimidad, prohíbe fumar en todos lugares eh, acceso al público, públicos o privados, es decir, donde concurran personas. Después en, en el año 2009 está la ley provincial, la ley provincial que tiene ciertas flexibilidades y que... Este, condiciones específicamente excepciones como son clubes de fumadores, centros de salud mental y específicamente salas de entretenimiento. Eh, salas de entretenimiento que este, dependen de la, de la provincia, que no se permita la entrada de menores de 18 años y con mayor de 400 metros cuadrados de superficie. Eh, y la ley nacional, finalmente, que es del año pasado, la ley nacional dice que se prohíbe fumar en todos lugares de trabajo cerrados, protegido por la ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo es decir, en todo lugar donde haya personas trabajando eh, lo amplía y dice en todos los lugares cerrados de acceso público es decir que eh, tanto la ley nacional como la ordenanza local, prohiben fumar en espacios compartidos, la ley provincial hace una excepción específica para tres o cuatro espacios dentro de los cuales se incluye el, el, el problema que nos preocupa en barría que es el en este sentido, doctor, eh, a ver si entendemos cómo funcionan estas leyes, eh, ya que estamos hablando de que un orden es mayor al otro, ¿no? Digo, primero tenemos el local este, en cuanto a sanción, pero el nacional abarca el provincial y el local. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se aplican este tipo de, de leyes? Bueno, lo que uno entiende o lo que uno sabe está... Uh, por lo que he averiguado, yo no, no soy... Eh, en especialista en cuestiones legales, pero lo que nos han explicado es que las provincias se adhieren habitualmente, como sucede con otras leyes, las leyes de tránsito o otro tipo de leyes, se adhieren a la ley nacional. Eh, la provincia hasta el día de hoy no se ha adherido a la ley nacional, sigue vigente su, su ley provincial, que en este caso particular pasa por arriba de, de, de, la, de la ordenanza local, exclusivamente en este punto, porque eh, incluso... El, eh, hace la ley provincial un salvamento de aquellas, de aquellas ciudades que tengan una ordenanza previa, porque la, la ley provincial eh, este, permite lugares para fumar, espacios algunos espacios compartidos. ¿eh? Uh -huh. La ley provincial en el artículo 8 dice que eh, se permite la habilitación de espacios cerrados este, con espacios con separación, cosa que en la barriga no se permite porque la, ley, la ordenanza local este, lo había prohibido con anterioridad, que también lo deja lo deja este, establecido en ley provincial. Es decir... Eh ¿Qué es lo que sucede con esto? La provincia, estamos esperando que la provincia adhiera a la ley nacional. Esa es nuestra expectativa y nuestra esperanza, Sandra. Está bien. Bueno, la consulta es este, precisamente a partir de un proyecto o intención de la senadora provincial, María Isabel Gainza, eh, que bueno quiere que se endurezca la ley antitabaco en la provincia. ¿Es necesario que se endurezca o eh, lo más...? Mm, hay que quitar un solo inciso. En este caso... Un solo inciso. Es un solo inciso. Eh, el inciso D del artículo 7 dice salas de entretenimiento y de cuya actividad fue autorizada por el Estado provincial. Este, ese, con ese inciso es suficiente para que este, se modifique la ley, en este caso específico de, de excepción. ¿Eh? En este sentido entonces sería emular la ley nacional eh, con solo esa modificación. Sí, bueno. ¿O es un tanto más dura la ley, la ley a nivel nacional en materia? Yo, yo te decía, Sandro recién, en la ley provincial permite zonas para fumadores. Claro. Que, permit, que zonas separadas, físicamente separadas, cosa que la ley nacional y la ordenanza local no. Es decir, eso es lo que se hizo en un principio en la, en la Ciudad de Buenos Aires, que había como si fueran piscinas separadas por, por, este, por vidrio, y que permanecían la puerta abierta y el aire iba de un lado para el otro, con humo de un lado para el otro, que ahora la ley en la ciudad de Buenos Aires lo prohibió, ahora es 100% libre de tabaco. Bueno, la provincia de Buenos Aires mantiene eso, eh, de espacios compartidos separados físicamente, es decir, fumadores y no fumadores separados por un vidrio. ¿Eh? Eh, Raúl, buenas tardes. Eh, estaba leyendo algunas cuestiones de, de lo que presenta la senadora provincial y veía que la otra la, la ley, lo que ella impulsa, digamos, es la prohibición en hoteles, bares y bingos, que en definitiva sería eso, ¿no?, lo que la, la provincia sí habilita. ¿Hoteles también están este, permitiendo? Eh, es genérico. Claro. Porque el artículo 8 dice, mira, yo te lo leo... Es pesado a veces leer un artículo, pero eh, dice, podrán habilitarse zonas para fumadores únicamente en los lugares que reúnan los requisitos que establezca la reglamentación conforme a los siguientes principios. Debida y visiblemente señalizado, separada físicamente del resto de las dependencias, disponer del sistema de ventilación y ser inferior al 30% de la superficie final, eh, total del, del lugar. Esto visita no. que cualquiera... Una habitación de hotel entra. Cualquiera tenga esto. Y bueno, y que no haya menores de 18 años, por ahí podría trabar a los hoteles porque no, tiene, claro. no se permite la entrada menores de 18 en las zonas para fumar. Claro. Sí, sí. Entonces, esto de la provincia es una cosa totalmente light, que no, que no está con lo que nosotros pretendemos decir... Eh, no sirven sí, estas zonas intermedias en el tema del tabaco. El humo traspasa cualquier... ¿Y, y cuál es tu, tu análisis este, Raúl, acerca del, del por qué este, en, en este marco, digo, donde todo el mundo se está adhiriendo y hay una conciencia mayor respecto del, del humo de tabaco, la provincia ha dejado como de lado esta parte. ¿Por qué no, no, no hay un impulso mayor ahí? Porque, bueno, hay este, legisladores que entienden que las cosas deben ser progresivas, que primero son etapas, que culturalmente hay un porcentaje importante de la población que, este, que tiene la adicción y que hay que respetarlo, y que entonces primero son etapas de prohibiciones intermedias y después se llegará a prohibiciones más este, avanzadas, como ha pasado en otros lugares. Eh, la experiencia demuestra que provincias este, pioneras como Córdoba, Tucumán, eh, Neuquén y demás, este, se implementan sin ningún problema, como se ha demostrado en la barriga, se implementa ah. sin ningún tipo de problema, pero, bueno, siempre hay interés económico de por medio, el tabaquismo no se acepta como una enfermedad y como una adicción, sino como un vicio menor, bueno, son cuestiones a cambiar, y yo te diría, Cristian, eh, la provincia ha dado un paso grande con esta ley, porque si bien es, está débil en estos puntos, ha prohibido la publicidad, ah. y eso es muy bueno, por ejemplo, Ha prohibido otras cosas la provincia también en cuanto a la venta y demás que son, son buenas. Es decir, que ha sido un paso adelante. No tan grande como quisiéramos, pero ha sido un paso adelante. Yo sí, recordaba, Sandra, eh, una anécdota. Estaba el, el doctor Pitar, que es, hace un tiempo ya de esto, no sé si él lo recordará, y había autoridades... El, el pobre, en aquella época. ¿Eh? <risa> había autoridades, digo, de la, de la Universidad de, de la UNICEN, de aquí nacional, ¿no? Y, y iban bromas, iban y venían, porque eh, son de, de... Habitualmente cuando se lo cruzan, uno le hace alguna broma o le hacen alguna broma a Pitar, que no y en ese momento un poco se burlaban y decían, bueno, nosotros adentro del aula todavía podemos fumar, ahora a partir de, de la ley nacional <risa> este, sonaron ¿no? con esa situación. La, la UNICEN ha dado muestra de su responsabilidad, ha sido aprobada <risa> en el Consejo Académico por todos sus delegados, este, no se fuma más en la UNICEN por ley. Si ah. hay alguno que se escape todavía en alguna facultad, Un poquito rebelde puede ser, pero eh, por ley no se puede fumar y sabemos que se cumplen muchas de ellas. Algo para destacar, Raúl, bueno, más allá de toda esta información este, que has traído para nuestros oyentes y para nosotros también, eh, tiene que ver con, con este cambio de conducta, ¿no? Si bien es necesario o fue necesario que estas leyes estén vigentes eh, para que uno las acate y, y entienda o comience a pensar en calidad de vida. Este, y en el respeto a la vida de los demás este, digo, es magnífico ver, me ha tocado por ejemplo como a Cristian también, estar en, en lugares realizando conducciones de eventos este, cenas específicamente y cómo la gente responde a esto y aquellos que quieren fumar lo hacen eh, saliendo del lugar al, al exterior, al aire libre eh, sin, bueno eh, tener la necesidad de que alguien venga a decirle, no podés fumar adentro no es decir, uno ha tomado cartas en el asunto y se hace responsable para con lo que está vigente. Como vos decías, muchas veces el tema del cigarrillo se toma como un daño menor eh, y hay muchos que, bueno, por ahí lo dejan pasar. Eh, nada esto sucede con la ley antitabaco. ¿eh? Bueno, la Lavarría ha dado un ejemplo fenomenal. Esto que decía Sandra, uno lo ve en las fiestas privadas y es, es, es difícil de, de, de comprender en su totalidad porque podrían fumar con toda tranquilidad y, sin embargo, los fumadores han adoptado una conducta muy... muy este, comprensiva del problema no olvidemos que el, yo te diría que un gran porcentaje de fumadores no creen que esto es una enfermedad no creen que esto sea malo porque este, el fumador no, no está convencido de eso ¿eh? entonces eh, eh, y ellos son los que legislan y ellos son los que toman decisiones y ellos son los que entonces este que la barriga tenga esta conducta bueno eh, habla de que el trabajo de concientización de muchos años está dando resultados. Preguntarte por último, Raúl, esta diferencia eh, entre lo que sucedía en materia de, de consumo de tabaco y lo que sucede hoy por hoy desde hace un buen tiempo. ¿Se nota en materia de salud significativamente se puede percibir ya un, un cambio en algunas cuestiones que hacen a, al consumo de tabaco o del humo de tabaco? Eh, el número de fumadores desciende muy lentamente porque el proceso de descenso es lento porque aumenta la población y demás, así que eh, no tenemos expectativa que descienda mucho consumo. Si a largo plazo, no menos de 3 a 5 años de no permitirse fumar en espacios compartidos, debería haber algún resultado en algunas enfermedades en cuanto a internación, y en cuanto a mortalidad. Estamos mirándolo, estamos estudiándolo y esperando tiempo. Creemos que en muchos lugares se ha demostrado. ¿no? Uh -huh. En muchos lugares se ha, se ha demostrado disminución de enfermedades cardiovasculares a partir de leyes, pero con muchos años de, de implementación. Sí, es cierto porque son muchos años, este, muchas veces, los que se necesitan de, de por ejemplo, inhalar el, el humo de una persona que fuma en nuestro entorno para tener alguna dolencia. Así que igual debe suceder eh, para constatar que no tiene dolencia precisamente por estas, eh, por estas leyes vigentes, ¿no? La enfermedad cardiovascular se manifiesta en los primeros 3 a 5 años, ya después los distintos tipos de cáncer van arriba de los 15 años, porque Ajá. es una evolución mucho más prolongada. Bien. Así que nosotros esperamos eh, cumplir los 4 o 5 años, si pudiéramos mirarlo antes, para ver la tendencia en algunas enfermedades en internación y en mortalidad, para saber qué es lo que pasa. Algunas ciudades acá, como Rosario o Neuquén, ya han mostrado trabajos, bueno, Uruguay también, Este, donde hay descenso de, de determinado tipo de patologías cardiovasculares en internación pública. Bien. Raúl, muy amable como siempre. Que siga muy bien, Sandra. Hasta luego. El doctor Raúl Pitar, que hablando sobre estas leyes antitabaco, la intención, eh, lo que ha manifestado eh, la senadora provincial María Isabel Gainza, de que específicamente, bueno, la ley